columna. Leti, ¿estás ahí? Hola, Bertolini, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, la verdad que es un día espectacular. Eh, también teníamos necesidad de saber qué está ocurriendo de ese lado del mundo, Leti. Bueno, en, en este día espectacular tengo para anunciar un estreno que no es poco, Bertolini. Tenemos en este día soleado el anuncio de un estreno teatral, así que podemos decir que se lanzó la temporada de Teatro Pampeano. Por fin tenemos entonces, además de nuevo, noticias del paraíso teatral, porque alguno se quedó pensando porque era otro lado del mundo. Por otro otro lado del mundo, es verdad. Sos, sos demasiado rápido para estar en, solamente en radio, Juan Pablo. <risa> <risa> Yo creo que tu universo tendría que ser mucho más amplio. Bueno, bueno es para pensarlo, te lo dejo para pensar. Quedó picando bueno, ahí. <risa> che, bueno, mirá, te cuento que Julio Gré, que a Julio Gré seguramente eh, lo, lo tenemos visto del clown de hacer cosas de circo en Malabarearte, pero Julio Gré viene de una trayectoria en Rosario muy teatral, muy como actor, muy como director, eh, y, y más allá de los espectáculos de circo, de clown, y el trabajo que estaba haciendo para chicos, él viene también de realizar obras para adultos. Y bueno, aquí en Santa Rosa es el primer estreno como, como director y como dramaturgo eh, de una obra para adultos. Así que este sábado y este domingo son las funciones estrenos de ceremonia de cuerpos abandonados que yo pude ver un ensayo que hicieron para público, abierto a público, y realmente es un muy buen trabajo, muy interesante trabajo, y lo que tiene de interesante este trabajo, que es algo que, que lo planteo también para la comunidad teatral, es que Julio Gre trabaja con actores que vienen de diferentes grupos, no es que, no es que hayan armado un espectáculo, eh, gente que ya viene trabajando hace años eh, entre ellos solamente. Aquí hay, eh, trabajan actrices y actores que vienen de otros grupos o, o de trabajar eh, sin, sin, sin un grupo de pertenencia y, y se, han, se han reunido para hacer este espectáculo en donde el resultado realmente es muy, muy, muy bueno, es muy interesante. Muy bien, es una buena porque veníamos este, de una especie de no, no pasaba nada, no arrancaba la temporada y este, que es, es como el lanzamiento de, de Julio, de Julio Gré en, esta, en estas Lides, por lo menos en La Pampa. Sí, sí, por lo menos en La Pampa como director de espectáculos para adultos yo creo que sería el lanzamiento de Julio Gré y yo invito a que, a que lo vayamos a ver porque realmente es... Es, es muy interesante el, el trabajo que ha hecho, y, y le hemos, vamos a ver en este espectáculo actores y actrices que hemos visto en otras obras, y acá los vamos a ver haciendo cosas en roles totalmente diferentes, por ejemplo, bueno, eh, a, a Viviana Felice creo que ya la ha visto muchísima gente, porque hace muchos años que, que trabaja en teatro, eh, eh, en estos últimos años siempre bajo la dirección de Gustavo Rodríguez y acá está espectacular como siempre, pero haciendo algo muy distinto a lo que venía haciendo. Está Ubaldo Verón también. Hay, hay algunos papeles que es la primera vez que vamos a ver a estos actores en escena y como realmente actores. sorprenden como actores. y Por ejemplo, Sol Riscosa que es una actriz que trabaja mucho en, en la biblioteca del barrio Escondido, ella es tallerista, eh, es, es una, una, una creativa de una artista de nuestra ciudad, Sol Riscosa, eh, sorprende mucho lo, lo que hace ahí en escena, así que vamos a descubrir una actriz nueva. Tenemos a, a Rolo Capelo también que actúa en el espectáculo, que muchos lo tenemos como periodista, como locutor, eh, así que el que, que lo tenemos de, en el palo de la radio lo vamos a ver aquí actuando está también, eh, a quién más podemos conocer, Ubaldo Verón que es el protagonista de, de el Dragón de Fuego que es una obra que se dio mucho el anteaño pasado y el año pasado Marisa Bonafé, eh, quién más, Boris de Pian, Cande Baez, Bárbara Maldonado Ana Paula Lara y Chichi Asti Garraga. Esos son los actores y las actrices que conforman este elenco. Y tenemos a dos personas que ya tienen mucha trayectoria aquí en el Teatro de Santa Rosa y están colaborando desde otro lugar en este espectáculo. Por ejemplo, Alejandro Arias está a cargo de las luces y del sonido, que Alejandro lo tenemos como, como director y como actor, de, de muchos espectáculos, y la asistencia general es de Carolina Vergara, que es una actriz muy buena de nuestra ciudad también, que acá cumple el rol de asistente. Así que bueno, eh, esta obra, Ceremonia de Cuerpos Abandonados, es un espectáculo eh, que cuenta muchísimas historias. Hay muchas historias que están metidas en esta sola historia de de ceremonia de cuerpos abandonados y las funciones son entonces este sábado 22 de abril a las 9 y media de la noche y el domingo 23 a las 8 de la noche, eh, las entradas tienen un valor de 100 pesos, esto es en el teatro del ATTP y hay un teléfono de reservas que es el 15 55 80 36. Igualmente, Berto, toda esta información la subimos en la página de Facebook de Platea Sur, así que ahí, ahí pueden ver todos los detalles de, de reservas y, y el elenco completo y todas esas cuestiones. Perfecto, va a ser entonces, eh, de todas maneras, para recordárselo al que nos oye ahora, en el Teatro del ATTP, en la calle Bolivia, el sábado bueno, y el domingo el sábado 21.30 y el domingo a las 20 horas. Y tenemos una convocatoria, tengo tiempo, un segundito más. Sí, cómo no, Leti. Eh, eh, durante, ha, hace muchos años hubo una escuela de títeres acá en Santa Rosa, que fue una escuela muy importante de títeres y que luego, eh, bueno, luego desapareció porque empezó a, empezó a llenarse de maestras jardineras Que, que, que no eran titiriteras en realidad y me parece que se desdibujó un poco el objetivo de esta escuela de títeres. Eh, lo de maestras jardineras, por supuesto que no lo digo menospreciando a las maestras jardineras, pero bueno, fue una realidad que gente de educación eh, empezó a ocupar el espacio de la escuela de títeres y no artistas y titiriteros y titiriteras. Eh, y ahora el Cultura de Provincia en conjunto con el Instituto de Teatro van a reabrir este espacio y lo van a reabrir con una capacitación que hacen para, ti, para titiriteros y titiriteras a cargo de Carlos Piñero que él es un titiritero muy reconocido que es de Córdoba y el 27 de abril comienza esta capacitación gratuita y de esta capacitación van a salir tres elencos y van a salir producciones, así que va a generar trabajo y va a generar la apertura de esta, de esta escuela de títeres. Eh, quienes estén interesados en participar pueden dirigirse al Medasur, que es donde funciona Cultura de Provincia, ahí en Belgrano y Padre Bodo, o ingresen también a nuestra página de Facebook, que ahí voy a cargar todos los teléfonos, los mails, eh, y todos los requisitos para, para formar parte de esta capacitación que es para gente que ya venga trabajando, que tenga alguna experiencia con títeres o con teatro. Buenísimo, entonces también para la gente de, de cartón y de tela, con piolines o con el, el títere enguantado, va, hay novedades, va a haber actividades, va a haber crecimiento entonces de esa zona, de ese costado, de esa costilla de la actuación y del escenario en La Pampa. Eh, gracias Leti por este contacto y queremos más Paraíso Teatral, queremos más teatro, queremos que haya... Más actividades y este, entonces les recordamos, ceremonia para cuerpos abandonados, dirigida por Julio Gre este fin de semana en Santa Rosa. Ese, ese es el estreno que tenemos y ahí es donde tenemos que ir al teatro. Y el viernes a las 7 de la tarde en Radio Kermés, escuchen Platea Sur y se enteran de muchas más cuestiones teatrales. Ahí está, el chivo completo. Gracias Leti. A vos, Juan Pablo, gracias. Gracias y que tengas buen día. Estábamos escuchando la columna Paraíso Teatral de Leticia Hernando porque nos hace falta esa información, así como también en algún momento del día nos hace falta musiquita.